Recuerdo que te conocí, aquella noche cuando te vi Apenas nos miramos, nos enamoramos y nació el amor Pero de repente tú cambiaste, te marchaste sin decir adiós Que mi cama sigue tan vacía, lloro por este Regresa amor, regresa amor con tus caricias yo moriré Recuerdo que te conocí Dicen once cuando te vi apenas nos miramos nos enamoramos sin hacer el amor pero de repente tú cambiaste te marchaste sin decir adiós y en mi cama sigue tan Regresa amor, mi